en Onda Cero la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa lo digital no sustituirá lo analógico pero habrá una convivencia si se afobrece solo una cosa se cargarán las dos es igual que un matrimonio si no hay igualdad ...el matrimonio se rompe... ...y si se consigue tratar de igual a igual... ...lo analógico y lo digital... ...entonces llegará un futuro esplendoroso... ...por cierto, algo que la gente desconoce... ...es que el primer libro digital se hizo... ...en España, que aquello fue... ...hace casi 100 años... ...y que el inventor del libro electrónico... ...es una inventora... ...la historia ha borrado de la memoria... ...el recuerdo de algo que jamás... ...debe olvidarse... ...pulsabas una tecla y ese libro decía todo... Como Google, pero con una diferencia, y es que lo que decía ese libro era verdad. Saludos en Debruno Cariñoso en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa dos Ventos en la sintonía de Onda Cero Radio desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada. Como siempre, una noche de agosto ya está llegando el final de este mes en de agosto, el próximo día 7 de septiembre comienza la nueva temporada, Javier Sevillano está en redacción y producción, en Miriam García en la parte técnica, Silvia Casasola en la convidación y estos son los temas que vamos a tratar Repetimos desde ahora y hasta las 4 con muchos contenidos esta noche y ahora os vamos a contar. Y os recordamos en Twitter, tenemos una etiqueta, tenemos un hashtag almohadilla rosavientos. El futuro nos lo enseñará Javier Sevillano en Fronteras en del Futuro. También vamos a conocer una historia asombrosa y desconocida. ...la de algunos autores españoles... ...un auténtico Madden Spain... ...sabéis que la escafandra espacial... ...y el casco espacial... ...fue un invento español... ...ese y muchas otras cosas... ...esta noche lo vamos a tratar el tema... ...con Alejandro Polanco... ...va a ser uno de nuestros invitados... ...y también otro de nuestros invitados... Eh, ...profundiza en la parte física... ...profundiza en el alma... José Antonio Iniesta... ...que va a estar con nosotros... Os hablamos eh, del alma humana, de la búsqueda de ciudades interterrestres, eh, insistimos con José Antonio Iniesta y dentro de unos instantes eh, de inventos españoles de historia desconocida con Alejandro blanco Y también vamos a recuperar algunos contenidos esta noche, Eureka, vamos a recuperar también Juicio a la Historia, Mujeres eh, con Historia, muchas eh, cosas en este programa especial con contenidos nuevos, con contenidos que vamos a recuperar contenidos importantes de este año en el que hemos tenido en el sumario de esta música la música de Mont La y en el que tenemos eh, también eh, todo este verano lo estamos haciendo durante todo ese mes de agosto algunas recomendaciones eh, el mundo cultural eh, las cosas a las que podéis ir que podéis oír que podéis eh, ver Silvia Casasola muy buenas hola pues mira en esta ocasión les vamos a invitar a nuestros oyentes a que tomen nota de actividades culturales de Francia pero antes Déjame que os recuerde una cosa Javier y a ti Que está muy bien que todos estemos disfrutando de la casa rural Pero ya sabéis que aquí nos hemos repartido las tareas Que hay que tener igualdad que las has dicho tú en el inicio ¿Vale? Y os recuerdo que hoy os toca a vosotros de coger. Sí, pues, Claro. <ríe> Así que hoy la hamaca durante una hora y media es para mí. Hey, ¡Viva la igualdad! <ríe> Hombre, pues, claro. habéis tenido vale. los dos días vosotros, pues hoy me toca a mí. Bueno, y ahora vamos con esas recomendaciones. Ya sabéis, en Francia, si estáis cerquitos, queréis acercar, tenéis, por un lado, el Festival Internacional de los Jardines. Dicen que es un lugar único, eso sí, es de creaciones efímeras, porque duran poquito. Los jardines no se mantienen in eternum. Estarán hasta el 3 de noviembre, ya han empezado el 25 de abril, o sea que hay tiempo para ir a visitarlos. Otra cita, el Festival de Fotografía La Gasilí. Bueno, aquí es del 1 de junio hasta el 30 de septiembre también y es fotografía al aire libre. Unas fotografías maravillosas, una recopilación que os invito a conocer. Y bueno, los que ayer fueron muy listos y estuvieron al tanto, pues disfrutaron del Festival del Arte Pirotécnico que por lo visto es, se hace en la Bahía de Cannes. Allí es, pues Ay, como veis Está bien, hemos hablado de matrimonios y de arte pirotécnico. Claro, y, y de cine, unido, cine. Sí, pero eso son cosas diferentes. El matrimonio y el arte pirotécnico están estrechamente relacionados. Por eso, pero luego tú puedes hacer tu vida de cine también. Sí, sí, sí, sí. ¿Eh? Porque ahora hay pero posibilidad, cuando placa. las cosas no van bien, te separas y cada uno elige luego la pareja que sí, quiera. Sí, sí, sí. Bueno, esto ha sido pero hasta entonces... el último día, la pirotecnia hasta el 24 de agosto. Desde el 14 de julio hasta el 24. O sea que si no habéis ido ya, se acabó. Pero... ...si damos la última de momento... ...convocatoria... ...que está muy cerquita... ...es en Nantes... ...y es un recorrido artístico... ...y poético... ...a través de la ciudad de Nantes... ...que es una ciudad preciosa... ...que también está muy cerquita de, de Cannes... ...y esto está hasta el 1 de septiembre... ...así que tenéis la oportunidad de visitarlo... ...con lo cual... ...ya hemos dicho la semana pasada... ...actividades en Portugal... Ahora en Francia, todas las actividades que hemos dicho en España y otros festivales que hemos dicho en otros lugares de Europa. Yo creo que no se pueden quejar nuestros oyentes. Oyentes que van a tener las rosas ventos hasta las 4 de madrugada desde ahora mismo en la sintonía de Onda Cero.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 Y es que los que maestra, nacen en el son gallegos, ¿eh? Sí, bueno, eh, sobre eso habría que hablar, que yo soy no, no, no, ya, ya lo sé, pero yo como soy gallego, de, yo tiro... O sea, los eh, nacidos en cualquier sitio de la península son gallegos. Mira, y los sí, el, esa, nacidos en el exterior sí, casi casi también, ¿eh? Bueno, también sabes lo que aquel gallego que llegó a la luna, así que... Eh, no, exacto, cu cuando exacto. llegó Astrón, cuando llegó Astrón, sí, sí. no se encontró esta no, no, se encontró un gallego. Claro, en Marte ya sabéis quién está. Sí, un gallego. <risa> sí, eh, fíjate, para la historia del libro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 Eh, se, ha, se ha recuperado la figura de Nikola Tesla, por ejemplo, en las sí, últimas décadas. Sí, sí. Vale. Sí, sí, Pero el es que este dejaba a Nikola Tesla un aprendiz, Claro. ¿eh? Bueno, aprendida, a bueno, ver, y que, Tesla sí, ya, y es, bueno, se tira no, para la, no, pa la tierra, tira para la tierra, se un le nota. Gallego, pero, pero es que <risa> es espectacular este personaje. ¿Sí? Estamos hablando de el hombre que desarrolló inventó algo que es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 El eh, gran Leonardo se encontró en nuestro país y el otro Leonardo pues es casi casi un imitador eh, después de este personaje Leonardo Torres eh, Quevedo, el inventor el descubridor del telequino del mando a distancia y muchas otras cosas que nos está contando, que nos ha contado aquí Alejandro Polanco, nuestro primer invitado de hoy. Gracias Alejandro Encantado, buenas noches Un abrazo y Ahora, noches. las noticias en la actualidad y luego continuamos Música En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya sabéis, esto es en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero, programa de agosto. Estamos ahí con nuevas entrevistas, nuevas cosas y nueva temporada a partir del próximo 7 de septiembre. Para participar en nuestro programa, nos podéis eh, mandar eh, mensajes en Twitter. Estamos con Almohadillas Rosa Vientos, Almohadillas Rosa Vientos. Esta noche, domingo, hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, os recordamos eh, algunas eh, cosas eh, importantes eh, para que conozcáis nuestra página web www.ondacero.es www.ondacero.es hora en la que ahora dentro de unos instantes eh, vamos a conocer el mundo maya, el mundo azteca, el mundo del pasado, el mundo de lo físico, el mundo de lo psíquico y muchas otras cosas. Y también vamos a tener fronteras del futuro que nos va a traspasar y que nos va a contar Javier Sevillano. Pero antes, eh, Silvio Gessola... Seguimos en la Casa Rural, ¿no? Claro, media horita me habéis dado nada más, de verdad, ¿eh? Es que, es que no puede una descansar, aquí tenemos que estar enseguida haciendo las cosas. Bueno, rápidamente, os doy más alternativas de actividades culturales. Pero ya os he comentado que estamos en zona francesa. Eh, por ejemplo, el Festival Berlioz. Pues este es un festival de música sinfónica y romántica. Y este está hasta el 1 de septiembre en la Côte San André. Y luego, por ejemplo, en fiestas de San Luis también. Aquí está. Bueno, ¿tienes calor? Yo, calor ninguno. No, bueno, no, pues... pues o sí, sí, sí. Oferta refrescante. Sí, hombre, del 22... Para, para de agosto con el frío, que hace? Del 22 al 27 de agosto en Ched. Aquí tenéis fiestas de San Luis, un torneo de justas náuticas, o sea que vas con la barquita y no sé si es que te das con el remo o qué es lo que haces, pero bueno, el caso es que hay lances para un lado y para otro. Y luego, última opción que os doy, Ultratrail del Mont Blanc, espectacular carrera a pie, por si no te has cansado y no has hecho ejercicio durante todo este verano, que ya se van notando las lorcillas, <risa> Bueno, no vamos a contar intimidades no vamos a contar intimidades Es del 26 de agosto al 1 de septiembre Y tenéis que hacer pues eso Venga colina arriba, venga colina abajo Como sí, la sintonía no, sí. Como la sintonía del programa El inglés que subió una colina y bajó una montaña Pues estos son los españoles que subieron la colina de Francia Y bajaron la montaña francesa Así que ya sabéis Tenéis lances de justas náuticas Ir a pie subiendo la montaña y el Festival de Música Sinfónica y Romántica. ¿Quién da más? Nadie. Hola, Rosa de los Vientos. Tenemos mucho programa todavía hasta las 4 de la madrugada. Desde ahora mismo llevamos en más de media hora con vosotros y queda mucho programa todavía por delante. La Rosa de los Vientos, Onda Cero.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 Ahí me llamó mucho la, la atención, zona, ¿eh? la zona, ¿No? Hombre, yo creo que aunque que aunque se haga muchos chistes a veces y con buen sentido del humor de Albacete en, a, en Albacete mucho talento, sí, Y, y eh, muchos sin sí también, ¿no? ¿Es verdad, es verdad. Sí, exactamente. Futbolistas, escritores y teatro nivel y luego estás hablando una pues,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 ese personaje tan asombroso sea capctor Picing nasil que arcó a nuestro señor uno cuarto paso de la serpiente emplumada que ahora tengo que decir que categóricamente es muy importante para las tribus náhuatl del norte de México, pero también para los mayas que era conocido como cuculcán. Mm -hmm. entonces estamos hablando de una divinidad estamos hablando de una escuela de conocimiento tan legítima como cualquiera de las que se han desarrollado en el resto del planeta. y la gente que nos escuche lo sepa.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 exactamente, esa es la, la pirámide de Cucurcán, que está en Chichen Itza más llamada sí. por los españoles el castillo, cuando vean sí. cuatro montones de piedras, para ellos todos eran castillos eran como los castillos medievales sí. de, de los españoles que vean nuestra tierra de Castilla yo, estaba, yo estoy hablando desde Castilla-La Mancha pero la pirámide de Cucurcán es arquitectónicamente uno de los lugares más prodigiosos, es una síntesis hay que decirlo también de la tradición maya torteca, que salcó al que en la serpiente Emplumada es una tradición inmensa de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 Nosotros hemos tenido, por ejemplo, un imperio de Carlos V, o Genghis Khan tenía su imperio, o oh, cuántos imperios ha habido, pero el, el imperio maya no es tal imperio porque no existió, porque eran un conjunto de ciudades estado, Eso para empezar. Cuando dicen que ellos eh, profetizaban el fin del mundo,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 Claro, lo que ocurre, mira, es que en todos los conflictos bélicos ha habido desmanes de toda clase. Y hay que reconocer que los mayas tenían un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 med video con el que se inició esa trayectoria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 En Onda Cero, la rosa de los vientos. Fronteras del Futuro.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 la nanotecnología está llegando ya ha llegado pero va a ser todavía más adelante destacado en el futuro Javier Sevillano muy buenas ¿qué tal? hola muy buenas tardes no ya casi noches ¿no? sí no sé a qué hora vivimos. no casi noches no sí. noche, es, ya. No, no, no. Es, es casi día ya eh, ya, ya es tú, día, ¿me ¿eh? estáis de día ya dentro de un ratito te invitamos a desayunar no lo sé porque como me tenéis mareado aquí en, <risa> en esta casa me tenéis loco <risa> es que en cuanto tú pensamos digo... que te vamos a soltar no, ¿no? sé ya, no, no sé. es que en cuanto le digo que tiene que recoger un poco y dice ah pero que no, me no, toca recoger. ya pero bueno Oye, muy interesante todo el mundo maya ¿eh? lo ¿Sí? que no sabíamos sí. y lo que queda no que habéis quedado emplazados para otro momentito Hombre, es que no todo no puede coger y comentarlo en el mismo momento es, pues que, yo es, es que todo, es todo, todo un mucho universo más. es que yo, no es un mundo es un universo, un universo. maya yo estudié ¿cómo estudiaste Tulum Maya? yo lo estudié eh, creo que fueron dos días <risa> sí era verdad. bastante bueno dos días sí. de te decía el profesor estudios esta lección que mañana no la tomo y eso era todo lo, no pero yo por ejemplo cuando estábamos en la escuela y nos comentaban cosas del mundo decirlo, maya muy rápidamente Eh, salías de la escuela sin saber que los mayas eran unos atecas otros sí, tenías un follón, entrados, ¿no? ¿no? muy bonitas las palabras todo sí, sí. todo eso que, pero que había por, un poco... que por cierto al final nos hemos Mar... quedado un poco como, como una información sin terminar con el tema de los toltecas o sea que sí, ya, ya, ya investigaremos quedado, eh. pero que os quería decir que yo hace dos años estuve en el Museo Arqueológico de Alicante que hay una exposición fantástica de, de los mayas y tal y como la tenían puesta y todo lo que explicaban la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 Con unas, unos brazos que se te han puesto pues, mal, Estoy hecho, vamos, en mi, mejor, en mi mejor momento. Pero vamos, todavía quiero más descanso, Uy, la señora. No ¿Es que, por favor, por favor, por favor. Me no no brazo, a ver. Bueno, pues pero, fíjate, me tenéis tan hartito de tanto currar, de tanta tirolina para la tanta pa' allá, échala para un lado, échala para el otro. Eh, pero si, si eso, eres tú que te vas que a, ver... Podrío, o sea, partío, a ver. me tenéis podrido, o sea, me tenéis partido. a ver, ya, ya que estás espera, no. Espera. No, no, no, espera, espera. Que él se coge la tirolina porque se va a ver a las chicas de la Rulot no, pero y nos, y nos culpa chup, chup, a nosotros chup, chup, chup, chup, chup, chup, no ¿Eh? él se va a ver a las chicas de las ruedas la rurales. pierna, ¿Qué? casi me parto la pierna en vuestra tirolina esta que habéis mal puesto y tal. así que como estoy, eh, estoy en peligro eh, por, por vuestra actividad frenética deportiva y esta actividad física a la que me habéis impuesto <risa> estas vacaciones tan crudas pues entonces me está informando para en caso de que me parta una pierna en la tirolina que es lo que tengo que hacer a y ver. lo que me toca aplicar es nanotecnología ¿Directamente? directamente en vena y entonces yo ya me he informado y me he puesto al día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 Porque está en Huelva. Ah, la virgen, el rocío. Sí, sí, bueno, pues en el aldea y todo. Bueno, yo no, es que que yo, la poco. no, no. Pero no, nosotros no, pero, pero Nosotros lo decimos respecto. siempre. Sí, sí, ¿Eh? pero la verdad es que es una cosa que pasa con los sevillanos que en esta ocasión piensa un poquito ¿eh? en no, el rocío. Porque una virgen de Sevilla, Huelva, ¿no? el, bueno, el rocío, el rocío es, es de Huelva. La famosa. Y es que yo lo defiendo mucho Huelva. La blanca paloma. La blanca paloma. La blanca paloma que es el rocío. Claro, la blanca paloma. La blanca paloma que es lo que nosotros damos todos los años. Claro, está en la aldea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 El, el sin programa, pecado, el, claro. El, no, el, salto, el salto de el, el el salto, salto, sí. el salto a la reja. El salto a la reja. El, el salto a la reja. A la, reja, ¿no? la, reja la, llega, la reja cuando llega cuando llega el sí, sin pecado. Sin pecado eso, uy, uy, eso, tengo eso. que hacer un examen, eh. Pues sí. <risa> a ver, bueno, veterinaria. La, la, la, la tecnología, Como me voy a partir la crimba por vuestra culpa <risa> y la tirolina esta, de esta casa rural que Dios tenga cerrada el próximo año. <risa> Entonces me he enterado de cómo va todo esto. Bueno, sabéis que cuando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 Pues no lo he probado todavía, <risa> ni me han dicho en la Seguridad Social. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Bueno, se llama la nanoindentación, nanoindentación. ¿Cómo, ¿Cómo, nano? Nanoindentación. Nanoindentación. Nano indentación, <risa> in indentación, nano indentación. Indentación. In, in, nanoindentación. ¿Eh? Nanoindentación. <risa> indentación. Repetimos, nanoindentación, in ¿no? Y entonces es utilizada pues para la medición a escala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 Que después sí, sí, se les ha analizado la composición cosas, y la calidad de los nuevos tejidos. Y se les ha eh, eh, analizado eso, esos nuevos tejidos a los 35, a los 50, a los 79, a los 98, a los 161 y a los 525 días después ah, bueno, de la adiós, intervención. Adiós, Juanín, que, es decir, que, que a, hasta casi un año después de haberles intervenido y haberles eh, puesto este nuevo -es tema sistema. Bueno, para conocer la evolución. Y, para conocer la evolución a largo plazo, en casi un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 la fractura eh, evoluciona de forma diferente, ¿no? Aunque todas tienen los unos, Pero el futuro unas... va a ir por ahí, ahí y, aparte, y eso es importante, Pero ¿no? por ahí lo que eh, eh, esto permite es que eh, se detalle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 en Onda Cero la rosa de los vientos I'm I'm over tiempo todavía para uno de vuestros relatos El que escuchamos esta noche se llama, se titula Eternal y las voces que lo interpretan son las de Remedio Márquez y Fernando Mejías y la realización es de Pepe Menchero. Una fina neblina cubría aquel antiguo cementerio. Uno de los últimos construidos hace más de un millón de años antes de que el hombre alcanzara la inmortalidad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 escuchamos en la actualidad, ¿eh? nos ponemos a tanto de todo lo que está ocurriendo y todavía queda una hora por delante en La Rosa de los Vientos En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Nueva hora y última hora en La Rosa de los Vientos, esta noche una noche más que especial, una noche en mes de agosto, os recordamos que a partir del próximo 7 de septiembre, nueva temporada del programa La Rosa de los Vientos. ...y en esta hora vais a tener... ...vamos a viajar en Ecosen del pasado... ...con Laura Falcolara... ...vamos a viajar a una de las casas encantadas... ...más importantes del de Reino Unido... ...y vamos a conocer... ...qué es la Cruz del Diablo... ...con Ana María Vázquez Hoy... ...en el juicio a la historia... ...y vamos a conocer... ...quién era... ...va a ser nuestra protagonista... ...en Mujeres con Historia... ...Maruja Mayo, Silvia... ...pues Maruja Mayo... ...fíjate que es una coetánea... ...de una de las épocas más culturales... ...y más brillantes de España... ...que es la época de Dalí... ...de Buñuel... ...de Lorca... ...de por supuesto también... Eh, Maruja Mayo, ...en Las Chicas... ...de Margarita Manso... ...que es su, su amiga más especial... ...pero también ahí muy cercana... ...un poquito más jovencita... ...ella se está Remedios Varo... ...o sea, gente, gente muy importante... ...y también de Rafael Alberti... ...¿por qué le cito?... ...porque Rafael Alberti se convertirá... ...en alguien muy especial para Maruja Mayo... ...y fue una persona que ella pintaba... ...al estilo de Dalí... ...pero es otra víctima de la guerra... ...se tiene que exiliar... ...y ahí se queda olvidada totalmente para los españoles... ...y ¿sabes quién la rescata?... A su vuelta, cuando ya está muy mayorcita, muy mayorcita, vuelven los años 80 y la juventud es que la empondera... Y es cuando empieza a reconocérsele todo su trabajo, se empieza a conocer todas sus obras pictóricas. Y era una mujer pues muy vivaracha, que a lo largo de esta noche vais a escuchar su voz en diferentes momentos. Y como tiene esa forma especial y esa voz muy muy muy característica. Yo creo que a la gente le va a gustar mucho este personaje. En Mujeres con Historia, Maruja Mayo, la escuchamos ya. Onda Cero, La Rosa de los Vientos Mujeres con Historia Dalí, Lorca, Buñuel Picasso, André Bretón, incluso Rafael Alberti quien fue su novio y amante triunfaron y son recordados en cambio Maruja Mayo una de las figuras más importantes del surrealismo en su época prácticamente quedó en el olvido Serían los jóvenes de la movida madrileña quienes, tras la muerte de Franco, rescatarían su figura, convirtiéndola en una verdadera musa para la juventud de aquella época. Empatía que era mutua. Yo tengo muchísima fe en la juventud, como después de haber salido de estos siniestros 40 años, se ha revelado con una... Vitalidad y un ansio de conocimiento lo mismo en la ciencia que en el arte que esto me evidencia con ellos Maruja fue una joven rebelde y transgresora durante los años 20 y 30 protagonizando sucesos que en la actualidad nos pueden parecer de lo más inocente pero que en aquel tiempo eran un auténtico desafío social cierto día de 1927 Maru Jamayo junto a Lorca Dalí y Margarita Manso decidieron quitarse el sombrero mientras paseaban por la Puerta del Sol. En ese tiempo que las mujeres no llevaran sombrero por la calle era una auténtica indecencia. Todo el mundo llevaba sombrero era algo así como un pronóstico de, de, de, de diferencia social. Pero un buen día se nos ocurrió quitarnos el sombrero y al atravesar la puerta del sol nos apedrearon insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo, que nos llaman maricones porque se comprende que creían que no despojarse del sombrero que era como una manifestación de, del tercer sexo. ...a los cuatro jóvenes no les quedó más remedio... ...que huir corriendo refugiándose... ...en la estación de metro más cercana... ...ese tipo de provocaciones... saltarse ciertas normas sociales impensables... ...en una señorita de bien, les divertía... ...en otra ocasión decidieron visitar el monasterio de Silos... ...porque les gustaban mucho los cantos gregorianos... ...y también nos cuenta cómo burlaron las normas... ...entonces a nuestra entrada... ...un fraile dijo que no podían entrar faldas... ...entonces resolvimos prontamente el problema... ...porque nos prestaron las chaquetas Dalí y Buñuel... ...y nos los pusimos como pantalones... ...y entonces pudimos entrar en el recinto sagrado... ...y fuimos las primeras previsoras del travesti a la inversa. <risa> Tanto Maruja como Margarita lograron pasar inadvertidas... ...al ponerse aquellos raros pantalones... Y por si acaso, ocultaron su melena bajo una gorra. Su intención no pasaba solo por una mera diversión, sino que con sus gestos intentaban destruir los convencionalismos, eliminando los obsoletos límites de género y también las grandes brechas entre las distintas clases sociales y los estamentos. Por deciros un ejemplo, las mujeres tenían prohibido entrar en las cafeterías. <música> Maruja había conocido a su amiga Margarita... ...en la Escuela de Bellas Artes de Madrid... ...donde también conoció a Dalí... ...porque coincidió con él... ...y al parecer no era muy buen estudiante. Coincidí con Salvador Dalí... ...que como siempre Dalí... ...suspendía, pues lo reducían al primer curso... ...y Dalí al conocerme... ...pues entusiasmó de nuestras conversaciones... ...y me trajo a Federico García Lorca, a Buñuel... ...que eran los residentes más destacados de la residencia de estudiantes. En Madrid, Maruja se dejó envolver por el ambiente intelectual y cultural de sus amigos. Contagiada por los alocados años 20, se convirtió en una mujer liberada, independiente... ...precursora del feminismo, que absorbía como una esponja todas las tendencias artísticas del momento... ...como las creaciones de Picasso en París. Cuentan que a Maruja se le despertó la vocación pictórica en Corcubión mientras vivía con sus tíos. Estos se ofrecieron a criar a la pequeña Ana María Manuel Isabel Josefa Gómez González, su verdadero nombre, que había nacido en Vivero Lugo en enero de 1902. Por entonces, sus padres tenían tres criaturas más y agradecieron el gesto, porque después llegarían otros diez vástagos. Maruja no se volvería a reunir con su numerosa familia hasta que cumplió los 13 años. De carácter alegre, comenzarían los estudios en la Escuela de Bellas Artes, primero en Avilés, Asturias, donde expuso sus primeras obras, y más tarde en Madrid. Y en Madrid, además de congeniar con Dalí, Buñuel, Lorca, Margarita... ...María Zambrano y tantos jóvenes llenos de talento... ...conocería también a Rafael Alberti. Fue por casualidad durante un recital poético de Federico García Lorca... ...en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro de Madrid a finales de mayo de 1925... Por entonces, Maruja tenía 23 años y se fijó como un par de muchachos le saludaba. Al no conocerlos, le preguntó a Lorca por ellos y él contestó. Uno es un poeta muy bueno y otro es un poeta muy malo. El poeta bueno era Rafael Alberti, quien acaba de ganar el Premio Nacional de Poesía por Marinero en Tierra, mientras que el poeta malo al que se refería Lorca era José María Hinojosa. Tras aquel encuentro fortuito, Maruja y Rafael comenzaron a verse. Les gustaba visitar juntos el Museo del Prado y su relación terminó en romance. Tanto el uno como el otro se alimentaban artísticamente y colaboraban juntos. Alberti escribía poemas sobre los cuadros de Mayo y ella ilustraciones de las obras de Alberti. Era el final de la década de los años 20 cuando Maruja entró de lleno en la llamada Escuela de Vallecas, cuya influencia fue vital para que se viera seducida por el surrealismo. Su serie Cloacas y Campanarios era un fiel reflejo de lo que contemplaba, paseando por las afueras de Madrid, retratando un mundo orgánico de desechos, de naturaleza muerta, de obsesión. Por la muerte y tomo la presencia y la ausencia del hombre que es muerto esqueleto andrajo o huella que son como cuatro personalidades que se pueden desarrollar al mismo tiempo Alberti contagiado por el nuevo rumbo artístico de su pareja refleja en sus poemas ese surrealismo en su obra sobre los ángeles donde evocan los ángeles como fuerzas dentro del mundo real admitiendo así ...la gran influencia que Maruja ejercía sobre él. A mí me habían quedado ya muy lejos... ...mis canciones de marinero en tierra... ...la amante y el alba de la Lelí... ...de la mano de Maruja recorrí tantas veces... ...aquellas galerías subterráneas... ...aquellas realidades antes no vistas... ...que ella, de manera genial... ...comenzó a revelar en sus lienzos. En pleno éxtasis artístico... Rafael Alberti conoce a la escritora María Teresa León... ...y se fuga con ella a Mallorca en enero de 1932... ...abandonando a Maruja. Más tarde, Alberti en su primer libro de memorias... ...La arboleda perdida... ...ignoraría voluntariamente... ...su apasionada relación con Maruja Mayo... ...como si nunca hubiese existido. No sería hasta la muerte de María Teresa... ...cuando admitió de nuevo su magnético romance... ...aunque algo dolida, prosiguió con su carrera. Era una observadora tenaz... ...que usaba sus cuadros como auténticas crónicas de la época. Por eso, no le tembló el pulso... ...cuando pasó de reflejar el sentir del pueblo... ...en su serie de derbenas multicolores... ...donde salían toreros y manolas... ...mezclados con la curia eclesiástica... ...a la que denominaba la mafia santa junto a los artistas más relevantes del momento, el deporte o el cine y cambiar a ese mundo brumoso mezclado con ensoñaciones del surrealismo así de natural contaba ella su evolución artística es una evolución porque claro en, en la vida pues existe lo bueno es porque existe lo malo y si existe el día es porque existe la noche Por cierto, otra de las grandes personalidades que se dejó seducir por la obra de Maruja fue el mismísimo José Ortega y Gasset, quien le organizó una exposición en 1928 con la colaboración de la revista Occidente, donde expuso 10 óleos que resultaron todo un éxito. Al finalizar en la Escuela de Bellas Artes recibirá una pensión de la Junta de Ampliación de Estudios que le permitirá residir en París durante un año Allí, gracias al contacto de Pierre Loet conocerá en 1932 a André Breton El Papa de los Surrealistas que era André Breton con Aragón, Paul Eloard peré Margrit y todo el grupo. Esto me los presentó Pierre, les interesó mucho haberme conocido y desearon ver mi obra prontamente. Y al día siguiente vinieron al hotel donde me hospedaban y se quedaron asombrados y Breton le interesó tanto el cuadro de los espantapájaros que dijo, este cuadro no lo venda porque soy yo el que lo va a adquirir. Breton no pudo menos que ponerse a los pies del talento de Maruja... ...cuando contempló aquella obra... ...y le facilitó la entrada en el pequeño círculo... ...de los grandes pintores surrealistas... ...donde también conoció a Miró... ...o a su admirado, Picasso. Un año después regresa a España... ...y gana una plaza de maestra de secundaria... ...en Arevalo Ávila... ...donde da clases de dibujo libre... Y composición... ...a mí por ejemplo... ...arevalo... ...que hacía más frío que Ávila... ...cuando me levantaba yo decía... ...arevalus... ...mazmorus... ...siberiais... ...boca que arrastra mi boca... ...boca que me has arrastrado... ...en 1935 entra en contacto... ...con el poeta Miguel Hernández... ...al que conocen la Casa de las Flores... ...del poeta Pablo Neruda... ...a Neruda lo había conocido... ...durante su estancia en París... Y cuentan, las malas lenguas Que Miguel y Maruja fueron amantes De hecho, algunos de los sonetos de Hernández lo reflejan Tus sustanciales besos, mi sustento Me faltan y muero sobre más de El biógrafo José Luis Ferris asegura que la mayoría de los sonetos del Rayo que no cesa están dedicados a Maruja y otros apuntan que la liberal Maruja le enseñó ciertos juegos sexuales. Esos, Lo acreditado es que ambos colaboraron en el drama Los hijos de la piedra inspirados en los sucesos de Casas viejas y Asturias. Una vez concluido el trabajo, el romance no fue a más y cada uno siguió su propio camino. maruja le pilló el golpe de estado contra la república en galicia cuando estaba volcada en actividades docentes y ya tenía un nuevo amor el sindicalista alberto fernández mezquita horrorizada por lo que iba a acontecer decide exiliarse a buenos aires argentina gracias a una invitación de la asociación de amigos del arte que la reclaman para dar una serie de conferencias Llegará a Buenos Aires en febrero de 1937, esperanzada en que la guerra civil dure poco y pueda regresar lo antes posible con sus amigos republicanos. Pero, como todos sabemos, eso no ocurrió porque ganaron los nacionalistas. Maruja pasó en Argentina 25 interminables años. Años en los que creció de nuevo como artista, pero en los que el exilio le dejó una profunda herida. Porque los entendidos afirman que nunca, nunca se consigue recuperar el tiempo en el que uno ha estado en el exilio. Y cuando logra por fin regresar a su país, se encuentra fuera de su tiempo. Cuando llegas al país todo ha cambiado. Ya no están los amigos queridos y añorados porque algunos han muerto. Otros porque se refugiaron en otros países. Y los que están tienen un temperamento totalmente diferente. Eso fue lo que le ocurrió a Maruja Mayo cuando regresó a España en 1965, que ya, nadie la conocía. Atrás en el olvido había quedado su éxito como reveladora artista creativa. Su rica vida intelectual y social de antaño, ahora, era un auténtico, espectro. Sabe que no le queda más remedio que seguir adelante y se instala en la calle Núñez de Balboa de Madrid para estar cerca de sus hermanos. Ocho de ellos estaban solteros y compartían un piso en la calle Velázquez. Maruja se reunía con ellos y algunos de sus sobrinos para ver películas cómicas clásicas de Basterquito, o el Gordo y el Flaco, que le encantaban. Y no sería hasta la década de los años 70 y 80 cuando los jóvenes reconocieron en ella el espíritu libre de antes de la dictadura. Aquella juventud vital de la movida madrileña la adoptó como musa y Maruja disfrutaba contándoles miles de anécdotas como la vez que se presentó con un abrigo de pieles sin nada de ropa debajo. Su carácter alegre y divertido les encantaba. Además, era imposible que pasara desapercibida porque se maquillaba en exceso como si su cara fuera un auténtico lienzo, emulando el maquillaje de los egipcios. Asimismo, coqueta ella mentía sobre su edad diciendo que había nacido en 1909, con lo que se quitaba siete añazos porque decía que no le gustaba envejecer. Y famosas eran sus conversaciones telefónicas interminables. Gracias a la revolución cultural de la movida, sus obras fueron de nuevo valoradas obteniendo el reconocimiento merecido. Yo digo que si el genio es la suma de ciencia y conciencia que averigua el futuro y que si actuar es la causa que determina el mañana, son las masas intelectuales las que están realizando la transformación de la Tierra. En 1982 le concedieron la medalla de oro de Bellas Artes Y aunque cuidaba mucho de su alimentación En 1985 fue ingresada por un coma diabético En el mismo hospital donde se recuperaba Tuvo la mala suerte de romperse una cadera Y fue ingresada en una residencia de ancianos Cuentan que se desesperaba porque no podía pintar ni tampoco caminar Su mente vivaracha necesitaba actividad... ...pero su cuerpo no le acompañaba... ...teniendo que guardar reposo. Ese mismo año... ...Rafael Alberti escribía un artículo titulado... ...de las hojas que faltan... ...en la que reconocía por fin... ...su historia de amor con Maruja. Sucede que si con una nube de olvido... ...se tapa la memoria... ...ella no es la culpable de lo que no recuerda... ...mas si el olvido es deliberado... ...si se expulsa de ella lo que no se quiere... ...por cobardía o conveniencia porque aquella muchacha pintora era extraordinaria bella en su estatura aguda y con cara de pájaro tajante y llena de irónico humor yo la admiraba mucho y la quería mientras seguía postrada en cama le comunicaron que era merecedora de la medalla de oro de Madrid en 1990 y un año después de la de Galicia dos años más tarde se realizó una exposición antológica de toda su obra en Santiago de Compostela y en la actualidad ...se puede contemplar parte de su obra... ...en la exposición permanente... ...dedicada a ella en el Museo Reina Sofía... ...cuando le sobrevino la muerte en febrero de 1995... ...tenía 93 años... ...y tuvo la cabeza lúcida casi hasta el final... ...por el camino te guiaré... ...tú me enseñaste que debo creer en mí y amigos yo soy feliz compartir la aventura de la vida agradecer a mis compañeros Nacho Arias, Ismael Terriza y José Manuel Gabriel que han estado cumbres y también al magnífico documental Maruja Mayo mitad ángel mitad marisco del que he extraído los comentarios de nuestra protagonista la gran Maruja Mayo una mujer ...que fue genifigura figura... ...hasta la sepultura... ...os dejamos con una pequeña idea... ...sobre su filosofía de vida... ...para mí... ...la vida de este planeta... ...es arte, ciencia o guerras... ...no, la muerte es un truco... ...que ha inventado la religión de los judíos... ...para sacar... ...para capitalizarse... ...si el hombre estuviera educado... ...a que el hombre es una potencia... ...y que el hombre es Dios el creador de todo porque el hombre es el que creó los dioses eso claro para los negocios de los magnaces pues le ha venido muy bien que hay un sol poderoso que incluso ellos lo representan porque por ejemplo para los egipcios el sol, Ra, Amón y el farón es la misma cosa entonces pues claro como para no creer en los dioses sí. para mí es mi mayor capital es la soledad porque me da todo En la soledad yo estoy en comunicación con la vía láctea, con la astrología, con la astronomía, con la ciencia, con el arte, con el todo. Es un capital y yo creo que el hombre se mide por la soledad que aguanta, porque no todos aguantan la soledad. La soledad le parece el vacío y el miedo, es el miedo que es el peor de los consejeros. Yo digo cha Cosen Rosa de los vientos ecos del pasado la mansión todor es uno de los lugares más espectaculares en del Reino Unido y ahí suenan ecos del pasado Tiene 500 años de antigüedad y un misterio que abarca año tras año y sobre el que hablamos esta noche aquí en Ecosen del Pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Qué lugar tan espectacular. Dicen que uno de los más bonitos y fantásticos de todo el Reino Unido y además de los más encantados. Efectivamente, la Swarthstone Hall, como decías tú, es una mansión victoriana de 500 años de antigüedad Está en Inglaterra, muy cerquita de Cambridge, a unos 10 kilómetros. Y, y no es famosa únicamente porque tenga un salón de casi 100 pies o porque tenga incluso algo curiosísimo que ahora explicaremos, que son agujeros para esconder sacerdotes. También es famosa porque tiene no unos, sino varios fantasmas. Y sobre todo porque está a la venta, exactamente por 4,75 millones de libras, para ser exactos. No es el precio de una vivienda ¿eh? No, no, no es un piso, no. de un pisito de 60 metros cuadrados, ¿no? No, no, no, desde no, luego. Sí. Aunque bueno, ahora como está bajando la libra, quién sabe, igual sí, llega pero, un momento que la cuenta. Pe, pero tanto no bajará, eh, creo no, yo. No, eh. no creo que no. Eh, también es conocido por la persona de María Tudor, eh, que es una de las, eh, sí, de las personalidades más importantes de la historia del Reino o sea, Unido. Recordemos un poco la tesitura ¿no? Estamos en la época de María Tudor, eh, que justamente se la conoció por Bloody Mary. Uh -huh. Bloody Mary, hasta que no llegó al poder, María Sangrienta, la llamaba, and Eh, fue famosa por huir precisamente porque la perseguían, ella era una reina que fue bueno, una futura reina que era católica y evidentemente pues eh, la perseguían y le que, la querían matar, la querían detener, no querían que llegara a ser reina. Esta mujer en el momento eh, que, en que hablamos, en una época muy turbulenta, una época muy complicada, sobre todo para los católicos, eh, se escondió precisamente lo que era la raíz de esta gran mansión. En ese momento no era Saunton Hall, el lugar era una casa, una casa grande, pero una casa donde vivía una familia que era que eran eh, una familia que protegió a María Tudor durante esta huida esta familia, eh, estamos hablando pensemos que estamos situados más o menos en el año, no llega al 1600 aproximadamente fue una época donde eh, se escondían los, los sacerdotes todos los religiosos eran perseguidos no podían eh, estar públicamente llevando una vida normal porque se los cargaban así claro. por eso se explica el hecho de si están Para sacerdotes. Eran perseguidos en, esa época. en esta casa habían tres. Hay uno en particular que está en una escalera enclavado en la piedra que dicen que es el agujero de, para esconder sacerdotes más perfecto de toda Inglaterra. Eran eh, lugares estrechos, lugares mínimos para que el sacerdote pudiera esconderse mientras había una inspección de la casa. Pensemos que acostumbrados a que muchas casas tenían lugares para esconder sacerdotes, muchos de, esto, de, de estos militares que, que, que iban a las casas intentaban encontrar encontrarlos, levantaban incluso todos los suelos de madera, con lo cual estos agujeros tenían que estar muy bien hechos para no ser detectados y este en particular, por lo visto, está en la piedra de una escalera y realmente si no sabes que estás ahí, está ahí, por supuesto, no es fácil encontrarlo ni detectarlo. Bueno, pues hablamos de esta casa, ahí se sitúa toda la historia que vamos a explicar hoy. Ahí se escondió María Tudor cuando todavía no era reina, cuando huía y eh, fue salvada por esta familia, por los eh, Hatselton, Eh, que fue una familia que la escondió y que además cuando se encontraron acorralados porque fueron a la casa a buscarla ellos se ocuparon de, disfrazarlo, de disfrazar a María Tudor de empleada del hogar de sirvienta para que pudiera huir la casa por, por venganza fue quemada y María Tudor prometió a la familia que no se preocupara que ella restauraría esa casa y la haría de vuelta y ahí, gracias a María Tudor ...es cuando nace eh, Southampton Hall... ...esta casa es creada, este, este gran palacio... ...en estos momentos ya no es una casa... ...es un gran, una gran estancia... Eh, Southampton Hall fue creada precisamente... ...por María Tudor eh, con su ayuda... ...para precisamente reemplazar esa casa... ...que fue quemada por haberla escondido a ella... Y ahí empieza toda la leyenda. Una leyenda en la cual hay diversos fenómenos, en diversos hechos, vamos a destacar algunos, pero todos están asociados a la presencia de extrañas entidades y sobre todo de la figura de María Tudor, que parece Decimos que, que María... sigue vagando ahí, ¿no? Claro, pensemos que María Tudor fue un personaje muy controvertido, porque los propios Hattleston, que le deben a ella el, el haber tenido una pedazo mansión actualmente, también sufrieron por culpa de ella, porque peor fue casi el remedio que la enfermedad. Cuando María llega al poder, se dedica a perseguir a todos los que no son católicos y a matarlos. Por eso se le llama a Bloody Mary, la María uh -huh. sangrienta. Entre ellos, ajustició también a la mujer. Eh, ...de, de Huddleston, la, la impresionó, la, la, la metió en prisión de por vida y a su fiel mayordomo lo ahorcó... ...es decir, la pobre familia también salió perjudicada de haber ayudado a esta mujer a llegar al poder... ...en cualquier caso, como tú decías, uno de los fantasmas más famosos de esta casa es la mujer de Gris... ...que dicen que es el fantasma de María Tudor, que se pasea sobre todo por el Salón de los Tapices... Ella, cuando, cuando estuvo en esta casa albergada, justamente el salón de los tapices coincide con el espacio donde ella, que ella ocupaba en la casa donde ella se escondió. Dicen que su cama continúa estando allí y que en ese salón y en esa cama ocurren cosas inverosímiles. De hecho, muchos son los que se han hospedado en esa zona y han salido despavoridos a medianoche o dicen haber visto una especie de sombra gris que mmm, vaga por los pasillos. Pero bueno, hay un montón de experiencias, gente incluso muy curiosa. Gente que dice eh, que ha vivido y que ha escuchado risas extrañas, eh, que ha escuchado cómo se abren de y todo. se cierran puertas, infinitos eh, fenómenos. De todo, pensemos que al lado de lo que es este cuarto, o sea, el, sal el Salón de los Tapices es un salón muy grande que está como compartimentado. ...en una de esas sales es donde dormía ella... ...donde está su cama... ...pero luego hay otros salones que se compartimentan... ...y acaban siendo habitaciones... Es, no, ...no son ocupados por la familia... ...son sobre todo ocupados por invitados... ...pues la mayoría de invitados que duermen en esos salones... ...nunca más quiere volver a dormir ahí... ...porque pasan cosas, ¿no?... Eh, ...tenemos por ejemplo la experiencia eh, curiosísima... ...de un gran psíquico que visitó hace años eh, la casa... ...y que decidió dormir en esa cama... ...para comprobar realmente las historias que se contaban... ...al día siguiente no pudo dar una explicación clara... ...de lo que había vivido... Sí que, nos, ...sí que lo que dijo... ...fue que había sido una de las peores noches de su vida... ...que había pasado toda la noche... ...viendo como clics, golpecitos en la puerta... ...que la cerradura parecía que alguien desde fuera... ...quería abrirla... ...y que en algún momento llegó a pensar... ...que igual era la familia que le quería decir algo... ...y por tanto dijo, pues lo que diría cualquiera... ...pasen adelante... ...nadie respondió... ...sin embargo los golpes en la puerta no cesaron... ...en toda la noche... ...es más... Para recochineo ya, digámoslo así, el pobre hombre se había puesto el despertador a las 7 de la mañana y el despertador desde las 4 empezó a sonar cada hora de forma sistemática despertándolo y no dejándole dormir. Llegó a tal obsesión que ya la última hora no la durmió sino que se la pasó casi engullido debajo de las sábanas esperando a que amaneciera muerto de terror de lo que estaba viviendo aquella noche». De hecho, cuando a la mañana habló con la propietaria de la casa, la propietaria le perjuró que ellos no habían hecho nada, que ellos estaban durmiendo plácidamente en sus habitaciones y que nadie había llamado a su puerta. Pero no es el único que ha vivido cosas así. Mucha otra gente se ha hospedado y dicen haber vivido situaciones surrealistas, a más de llaves horrorizadas, por ejemplo. ¿Y qué, qué cuentan? ¿Qué dicen que han visto...? Pues mira, por ejemplo, sí, claro. eh, la, la madre ya ves que ha estado más tiempo, que al principio además era muy reacia creer en estas historias y que cuando oía otras criadas a hablar del tema, decían que era tonterías pues eh, con el tiempo llegó a hablar un día públicamente y comentó que le había pasado de todo de hecho que, por ejemplo, una de las veces estaba tranquilamente cerca del salón este de los tapices, y oyó como que golpeaban la puerta hasta tres veces, la tercera vez no dio tiempo ni acercarse para abrir porque la puerta se abrió de repente y ya sola dice que otra vez, estaba también cerca de esa sala, estaba cerca del fuego de hecho estaba encendiendo la, la, la, la estaba encendiendo el fuego de la estancia, cuando vio detrás suyo pasar una sombra gris que además por el rabillo del ojo dice que vio perfectamente que era la silueta de una mujer entró en pánico y salió corriendo de la estancia no queriendo entrar en ella durante bastantes días pero como ella, otros muchos cuentan historias precisamente ya no solo de la sala sino de la casa en general, hay una historia muy curiosa una historia de un instrumento Fíjate. Precisamente estaba pensando en eso, el sonido de la música, la música del más allá, Laura. Efectivamente, en este caso se escuchó este ruido por primera vez en 1930 y fue la esposa del capitán Hattleston que oyó como si tocaran una espineta en una de las habitaciones superiores, algo imposible, ya que en la casa primera no había nadie en aquel momento. Segundo, el único instrumento eh, que había en todo el edificio era un viejo clavicordio y eh, la habitación en cuestión también estaba vacía, pero la mujer lo escuchó con tanta claridad que subió y tuvo que abrir la puerta de la habitación y darse cuenta que ahí no había nadie. Cuando llegó su marido a casa, pues como haríamos muchas de nosotros, le explicó, oye, mira lo que me ha pasado y él le dijo que eran tonterías tonterías hasta que poco tiempo después un invitado les preguntó a ambos que qué era esa música tan insistente y tintineante que se oía continuamente en la casa. Evidentemente después de esa experiencia, ya no de su mujer sino de un invitado, el hombre empezó a dudar en que realmente esas tonterías igual no eran tantas tonterías claro. y fue a partir de ese momento que empezó a oírse de forma reiterante esa música y más de, un, eh, de, una, de una de las personas que han estado en la casa han oído precisamente la música esa tan curiosa según esos eh, testimonios, algunas expresas y lo que hace pensar que hay diferentes eh, tipos de entidades algunas son positivas, agradables y otras eh, negativas y desagradables Efectivamente, todas son en principio agradables. De hecho, por ejemplo, en la sala de los tapices se suele decir que hay una presencia que es muy positiva, que de hecho parece como una presencia como si fuera de un guardia, de alguien que pretende proteger. Pero, como bien dices, hay una en particular que no es nada agradable. Es una presencia más bien Oscar, una presencia que parece que no quiera a la gente en la casa... Y, y bueno, no todas pueden ser buenas, ¿no? Como se suele decir, en cualquier caso, eh, la familia que vive actualmente en la casa dicen que ellos no han tenido nunca miedo, que es verdad, que saben que hay presencias, pero fíjate que aún ya sí la venden. ¿Por qué la venderán? Bueno, pues igual se saca un dinerito, eso también es importante, ¿eh? Eh, pues y, sí. ¿eh? Pero fíjate que la semana pasada hablábamos contigo de un lugar que se vendía con una experiencia negativa. Primero, la experiencia humana, una cantidad de asesinatos tremendos, y luego unas experiencias con entidades en verdaderamente desagradables. Y seguían viviendo, caso, y en este caso es al contrario, se vende eh, la casa. Eh, eh, no, y en este caso, fíjate que la experiencia desagradable es un poco atípica, porque normalmente las experiencias desagradables son más fantasmas que te quieren echar, eh, que Y hace la vida difícil en la casa, pero no, la mayoría no agreden. En este caso, el fantasma no solo agrede, sino que es un fantasma que ataca a mujeres y acaba por desnudarlas. O sea, mmm, eh, el fantasma al menos tiene su puntillo. <risa> o sea, digamos que la primera vez que se supo de este fantasma fue en el, sobre el año 1800, cuando Jane Huddleston escribió una carta a su sobrino Richard, que en ese momento estaba en el regimiento de Cambridgeshire. Y ella le describió algo que había pasado y que había oído con estupor de la esposa del curtidor del Pueblo. Esta mujer por, eh, comentaba que al entrar en una de las habitaciones de arriba, de, precisamente de Swarton Hall, eh, fue como atrapada repentinamente por unas manos invisibles que rasgaron de forma brusca su ropa, le quitaron la mayor parte de ella, dejándola evidentemente casi desnuda, sin palabras y aterrorizada. De hecho, repasaron toda la casa, como te puedes imaginar La mm, recorrieron entera Buscando quizás a una persona real Nunca apareció nadie Pero años después fue otra mujer que, La que también fue atacada en la misma situación Es decir, cuando ya las cosas no pasan una vez Sino que pasan varias Dejan de ser una tesitura mm, Digamos, eh, cuestionable A ser casi una realidad ¿no? Y bueno, esto les llevó a pensar realmente Que hay un fantasma que lo que hace es eso, Atacar a las mujeres Y ahora, actualmente existe un un intento de recaudar ese dinero, un dinero eh, una colecta de historiadores eh, para que eh, se intente recuperar esa vivienda que no deja de ser historia viva de lo que ha sido el Reino Unido. Eh, porque actualmente las cosas, eh, como nos dices, están en ese momento. Eh, está colgado el cartel, eh, es metáfora, Pero por entras. supuesto, de ese vende, ¿no? <risas> Efectivamente, como decías hay una bueno, una campaña por parte de los historiadores locales que lo que pretenden es recuperar precisamente esta, esta mansión, esta parte de la historia, además están eh, respaldados incluso con personajes como es el arzobispo de Westminster y lo que quieren es comprarlo y reabrirlo uh, como patrimonio nacional al público. Eh, ...realmente es un lugar hermoso, un lugar precioso... ...más allá de la historia eh, de los fantasmas... ...es un lugar que históricamente tiene una relevancia increíble... ...con todo el tema de los oídos de los sacerdotes... ...y toda la historia de, de, de Bloody Mary que ha habido en esa casa y bueno, ellos creen que merece la pena que sea recuperada como bien nacional y bueno, Dios dirá qué es lo que va a pasar Bueno, yo hoy no tengo suelto, pero es que uno mira el cambio 4,75 ¿Sí, ¿no? millones de libras eh? viene a ser algo así como 6, 7 millones de euros, sí. bueno, hay días que no lo ganamos eh No, hombre, yo creo que podría estar bien un día de sí. hacer una colecta la Rosa de los Vientos para comprar una casa embrujada Sí, sí, sí estaría bien en sí aquel sí. No hace falta que sea esta, puede ser más barata eh Exacto, porque porque no sé hasta que sigamos 6 millones de euros o sea, costará no, un buscamos, poquito ¿eh? buscamos una baratita y convocamos una colecta hacemos una, un chenchor de estos o una coña sí. de estas y e intentamos hacer una colecta para que toda la gente de Rosa de los Vientos podamos ir a pasar una noche de, ter de terror bueno, <risa> a la pues, casa embrujada sería una experiencia interesante eh, <risa> sí, una experiencia sí. eh, diferente por lo menos eh, que la gente que nosotros y oyentes eh, vayamos a un lugar al lugar en donde pasan cosas extrañas y tomemos eh, nota como notarios de si ocurre o no ocurre algo que hablamos eh, de estas cosas pero estaría muy bien y seguramente más de uno, más de uno se va a asustar, más de uno seguramente, ¿eh? aparte te digo una cosa cuando vas a estos sitios hay un componente que hay que ir con mucho cuidado que es la sugestión claro, claro, o sea hay gente que no cree y que igual no ha pasado nada pero simplemente por el ambiente y por todo lo que rodea estos lugares a veces se sugestiona y eso también hay que medirlo es que los ecos del pasado aparecen más de lo que nos imaginamos aquí con Laura Falcón. Lara, contamos algunos casos espectaculares como este este que ocurre y que tiene lugar desde hace cientos de años en la mansión de Tudor en el Reino Unido. Laura Falco Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura nos escuchamos dentro de siete días ¿te parece? Perfecto Muy buenas noches a todos En Onda Cero, la rosa de los vientos Juicio a la historia. Y esta noche en Juicio a la historia vamos a hablar de la Cruz En de los Caídos, perdón, de la Cruz <risas> En del Diablo. Y ahora vais a saber eh, por qué tiene mucho que ver con la historia de la que hablamos aquí, junto la profesora historiadora Ana María Vázquez Hoy. Ana, muy buenas. Buenas noches, Carpellier. ¿Qué diables habían? Es... Bueno. Me traigo diablos por todos los lados ya porque veo, yo quería hablar de una cruz del diablo y, y hay muchas bueno pues si sí, me descuido tengo que es para escribir un libro ¿sí? y en España hay una en cada esquina pues por lo menos tengo tres ejemplos y pico <risa> Digo el pico porque uno no es la cruz del diablo Sino que es la cruz de, de, del fantasma Y que encima tengo un fantasma suelto por ahí ah, así la, que muy, bien. ¿Ah, sí? muy bonito, y, precioso y, A ver, a ver, cuenta ese primero Pues cuento, el, el, el que más me gusta a mí Porque es la de la que... O sea, que si sí nos vas a hablar de la cruz de los caídos Del diablo Ah, digo por, por fantasma. La, la, la, la de los caídos es como se te caiga la cruz encima y ahora la que te montan. Pero que yo le tengo muy, mucho respeto porque he vivido en pueblos de hace eh, pues 60 años, cuando no existían todas las te tecnologías de ahora. Oíamos mucho la radio y cuando no existía radio Andorra, fijaros, en un pueblo perdido de Cuenca y lo que había eran los cuentos y las historias alrededor de la lumbre mientras se desgranaban pues las judías o el maíz en invierno con lo cual, y claro, entrando, eh, ibas de casa en casa para reunirte eh, para estas cosas, y pasabas por los pueblos sin alumbrar, con el frío, eh, lo que es el ruido por las noches, del, el viento, y cerca del cementerio, que te ponían los pelos de punta, entonces todas esas historias las he vivido yo de pequeña, porque no teníamos tele ni tonterías como las que hay ahora, y en Cuenca he vivido y conocí Y conozco, porque existe todavía, la Cruz del Diablo, que es una leyenda preciosa. está eh, ¿Conocéis Cuenca? Mm. Bueno, pues en la parte de abajo, o sea, bajando de la Plaza Mayor, bajas a las Angustias, y al lado está el convento, y en, en, en la parte de fuera hay una cruz que hay una mano. Y en esa mano, en la cruz, en relieve, te dicen que es la mano del diablo. ¿Por qué? Pues porque, aunque la, la, la ermita de las Angustias pues está erigida, eh, parece, del siglo XIII, luego ya en el siglo XVIII y tal, está la leyenda de Diego y Diana. Diego era un mozo, hijo del oiror de la villa, era mentiroso, pendenciero, bravucón, jugador, ligón, vamos, como el don Juan Tenorio, pero en cuenca y era eh, conoció una chica muy guapa, muy guapa, muy guapa, muy guapa, muy guapa, mejorando lo presente, Silvia, <risa> y eh, pues nada, que quiero ligar contigo, que no me dejo, que si te dejo, que no sé qué, que, que cuándo quedamos, y ella le cita la noche de difuntos que ya no sé qué día es, porque como llevamos con tanto Halloween, debe ser el 31 el 1, no sé de, si es la de todos los santos, no sé si Del 31 al 1 yo creo que es. Yo que sé, porque la el de los difuntos es el 2, yo creo sí. que la semana, en realidad, en que están los muertos revueltos, es todas las semanas, es de... Eh, además están todo el año, o sea, ya... Pero, en fin, que corramos un estúpido velo. Total, que empezaron a ligar, había una tormenta espantosa increíble, y cuando el chico fue... A meterle la mano por debajo de la falda subió la falda y que es, que, que, que dio una cosa muy rara una pezuña de cabra María, el diablillo estaba ¿Y? por ahí un diablajo oh, le, iba, le iba a tocar lo suyo y se la llevó ¿eh? <ríe> se encontró la cabra de la legión ¿no? <ríe> Total Pezuña peluda encima Que salió ¿no? ¿De disparado De lo de meter mano Eso. Ma eh, zuña, Porque Pezuña Porque mete la mano y saca una pezuña eh, ¿tú eh, Sabes que en la Facultad de Derecho en Madrid Ya la ha quitado, claro, con lo de la modernidad Y los plásticos Pero había una frase que ponía A esclavas manumiten y a esclavos miten mano Ese es el derecho romano <risa> o sea, lo de Manumíteres no es meter en Manu ya, ya, ya. bueno, total que el Diego espantado dijo, madre mía lo que me he encontrado y huyó, se abrazó a la cruz y claro, ya el demonio dejó lo que es el disfraz de la bella Diana y de la rabia que le dio que no pudo coger al chaval para llevárselo al infierno y seguir ligando, pegó un zarpazo y la mano está directamente eh, en la cruz Eh, y es la, la cruz que todavía podéis verla y que, bueno, pues que es una preciosidad de la leyenda aquella en aquel paisaje tan, tan espectacular. Esa es una historia en Cuenca, pero no es la única, ¿no? Bueno... Eh, yo puse en internet La Cruz del Diablo y la que me salió es La Cruz del Diablo de un cuento de Gustavo Adolfo Becker que hay que ver cómo escribe el cabrito de él y el miedo que yo he pasado leyendo las descripciones de La Cruz del Diablo que eh, habla cuando escuchamos a Becker todo el mundo piensa en ese poema ¿no? Eh, eh, eh, volverán eh. las oscuras golondrina en tu balcón los nidos los nidos a posar ¿y qué es poesía? me lo dice esto bueno, una serie de cosas, pero, pero me lo eh. dices tú mirándote, mirándome a los ojos precioso, que es sí, sí. una preciosidad es un poeta pero romántico hay cosas en de Becker muy duras ¿eh? por lo de la Cruz del Diablo, pues resulta que eh, lo, lo lo ambienta en el, la colina del municipio de Belver que está en, en la Cerdaña y eh, cerca del Segre, y entonces eh, es un señor cuya era muy malo, muy malo, muy malo y eh, la armadura, consiguen matarlo, en fin, por una serie de problemas con la gente de por allí, eh, consiguen matarlo entre todos, pero cobra vida eh, cuando van a, a justiciar al señor, con la armadura puesta, la armadura está vacía. Entonces, era un, un, un... señor feudal, malito, malito, malito, malito, y que consiguieron, por fin consiguieron, destruir la armadura, fundiéndola, pero claro, cuando metían el hierro de la armadura en el, en el fuego, el fuego, el, el, el hierro chillaba, por eso, y entonces uno eh, se, recomend, se encomendaron a San Bartolomé, que dominó al demonio, Era como el padre Fortea, pero moderno, en antiguo. Que yo le decía, eres mi chico favorito, que has dominado al demonio. O sea, no lo he visto nunca. Digo, pa, iba pero a decir, ¿cómo, ¿Cómo serías? Era pues como eso. el padre Fortea a la antigua. <risas> Imaginaros al, al padre Fortea con la cara de bueno. Que, que es un exorcista español, sí. eh, pero un poco mefistofélico, ¿no? Bueno, si le veis con la sotana puesta, como le vi yo en el muñeca, me parece que estaba Impresiona, ¿no? Y, ¿no? y además con un pañuelo, con cuatro nudos en la playa para que no le diese el Toma, sol, ya. De, de demonio nada. O sea, que tiene cara de, de, de señor con pañuelo en la cabeza. Total, que tenéis la cruz de, de Belver, que es también la cruz del demonio, porque él recomendó el párroco el párroco correspondiente, recomendó deshacer esa armadura y hacer una cruz. Luego ya tenemos dos cruces del diablo. O sea que hicieron con la, con la armadura una con cruz. O sea, fundieron la asa y entonces lo que tiene esa cruz, además la, la leyenda que cuenta Becker es que uno que llega en una noche, pues siempre están las las tormentas, los rayos, los truenos y tal, y va a rezar eh, tocando la cruz y cuando le vieron los que estaban por allí, los vecinos dijeron Ande vas, no te acerques a eso que es la cruz del diablo. ¿No? Y entonces es cuando al poeta le cuentan la, a la, la famosa luz. Y luego Tenemos eh, en, otro en la provincia de Albacete, o sea, fijaros los diferentes sitios que estoy hablando, que estoy hablando de Cerdaña, que está en, en la parte esta de Cataluña, luego tenemos la Cruz del Diablo de Cuenca y eh, a dos kilómetros de Corral Rubio, en Albacete, pues también eh, existe una una cruz eh, que te había un pobre hombre que se llamaba eh, Paco, <risa> Y sí, sí, llamó. No, muy raro, bomba, muy raro. Ni, ni, Paco, ah, Paco. Ni, pues, ni Paco el del Prado, no, era para, nada, otro, ¿no? Ni Paco, mi padre, que también era. Ni se Paco, Paco el de la hermano, otra cruz del diablo, ¿no? Ni Francisco, Paco. Efectivamente. Y entonces, el este era muy pobre, no tenía para comer y tal. Y entonces eh llamó. Es el famoso mito este de que vendes tu alma al diablo a cambio de que te ayude, ¿no? Es, mm. Hizo un pacto con el diablo, que por cierto, por cierto, ¿Qué pasa? En, en una exposición en Madrid, me parece que fue en arco, Y además se lo enseñé, a, estaba, estaba Iker y estaba Carmen Porter, y se lo enseñé, había un manuscrito con la firma del diablo. ¿Ah? Que nos llamó la atención, un manuscrito medieval, fijaros, pues quién firmaría, claro. Pero ponía que era firma del diablo. Sí, sí, ponía Satanás o, o velos, porque el, el, el diablo tiene montones de nombres. Total, que el pobre señor, pues... Eh, Hizo el pacto con el diablo y cuando despertó se encontró que tenía una, una, una bolsa de monedas, es decir, que el demonio había cumplido su, su, promesa. Su, su promesa. El caso es que era un señor malo, malo, malo, malo, más malo que la quina, que solo sabe pinchar y más malo que la quina, y resulta que llega al infierno, ¿Y qué diréis que hizo el Paco de Albacete en el infierno? La lió, parda. La lió, con que casi se queda el pobre demonio que que, que, que se carga el, el infierno, el demonio, por, o sea, el, le, el Paco. El ¿Le Paco. hizo un golpe de estado al Paco? El Paco, que el lo inundó, y dice, pues yo soy peor que el demonio. Tu y manera. entonces se lió a echar chorros de agua fría, y claro, que le frió el infierno, o sea, estaba como para estar en el infierno Colombia se, que lo, con se lo, lo quitó del medio no, no, que dijo el demonio pero ande va, chafla entonces cogió y El, el pobre demonio le convirtió al Paco en una cruz de piedra, ya, la porra, y lo devolvió. O sea, era tan malo, tan malo, tan malo, que no lo quiso ni el demonio en el infierno. Esto para los de Albacete. <risa> y de ahí la historia de la cruz ¿eh? del diablo de que insistimos. De en De Corral Rubio, que está a dos kilómetros de Albacete. Que insistimos en España y en las cuantas os hemos contado aquí una serie. Y historias. que le convirtieron en piedra por ser más malo que el demonio en sí, los juicios sí, a la historia con la profesora, con la historiadora con Ana María Vázquez que como siempre es un placer estar ahí contigo Ana, muchas gracias lo mismo digo qué y peligro, qué peligro. peligro. Rosa de los vientos. Esto se acaba, llegamos al final. La Rosa de los Vientos vuelve el próximo sábado, pero antes unos últimos recordatorios ¿Si y viejas a sola? ¿Te gustan las ciruelas? Sí. ...sí... ...pues entonces te invito al Gran Bruno Show... ...que es en Allen ...y es del 30 de agosto al 1 de, de septiembre... ...festival gastronómico, musical... ...y familiar dedicado a la ciruela... ...para que luego digan que... ...la ciruela roja es la dulce... ...y la amarilla es la ácida... ...eso es... ...y si haces una mezcla... ...o mermelada puedes hacer también... ...a ver cuidado donde untar la mermelada... Vale, son las 4 de la mañana ah, Para desayunar sí, en el Que pan. luego lo dejas todo sucio Que lo mojo todo, <ríe> perdón Volvemos el próximo sábado por la noche Las Vientos en la sintonía de Onda Cero En donde os tenéis que quedar Porque los dejamos en muy, muy, muy buenas manos Ahí, ahí, cuidadito, que volvemos ya a finales de agosto el 31 Uf, esto se ha acabado muy rápido Adiós